Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Yo confieso ante Dios Todopoderoso, a la bienaventurada Siempre Virgen María, al bienaventurado Miguel Alcángel, al bienaventurado Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a todos los santos y a vosotros hermanos, que he causado mucho de pensamiento palabra y obra por mi culpa por mi culpa pues mi grandísima culpa por tanto ruego a la virgen todada siempre virgen maría al venerado miguel arcángel al venerado juan bautista a los santos apóstoles pedro y pablo a todos los santos y a vosotros hermanos que rogáis por mí ante dios nuestro señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Bellísima y avilísima jardinera, aquí tenéis a vuestros pies un corazón convertido por sus culpas en bosque lleno de espinas y abrojos, donde tienen sus madrigueras y hacen sus crías las pasiones más feas y vergonzosas. A vuestras órdenes están mis raíces de bellarios pendientes de vuestros labios que esperan les mandéis arrancar del todo lo malo y todo lo vicioso y sembrar e implantar lo santo, lo bueno y lo virtuoso. Yo os entrego, yo os doy el terreno de mi alma. Mandáis, señora del mundo, mandáis, os reina de los ángeles y se ha transformado en un paraíso de delicias para vos y vuestro hijo mandadlo y vuestras órdenes serán fielmente ejecutadas yo os prometo que cooperaré a mi conversión con santos propósitos y firmes resoluciones mas ahí esas serán estériles si vos no las fecundáis Yo soy una tierra árida, seca, consumida y abrasada por los ardores de mi concupiscencia. En vuestras manos están las llaves de aquella fuente cristalina y pura, cerrada por mis culpas. Abrísla, y los favores y las gracias y los dones del cielo correrán a torrentes sobre mí. Yo soy un huerto sin muros, ha abierto a todas las ilusiones del ángel malo al mundo y a sus vanidades yo os constituyo su guardiana protegerle y ampararle vos o amabilísima hortelana me pedís durante todo este mees flores y hierbas aromáticas ramilletes guirnaldas y coronas ahí de mí En mi alma no hay otra cosa que confusión, desorden, vergüenza, espinas y un bosque desarreglado. Señora, ordenadle, cultivadle, sembrad en él la semilla de todas las virtudes. Plantad en él esas flores que buscáis. Ponedlas en orden según sus especies. Aquí estoy, vuestra propiedad soy, no me opondré. No resistiré, sino que cooperaré a la obra santa que en estos días, dedicados a vuestra gloria y al bien de mi alma, vos os proponéis hacer, principiarla, perfeccionarla y acabarla. Yo os ofrezco estos ejercicios a honra vuestra y a la gloria de vuestro Hijo. Amén. Meditación del día 15. El jacinto. El jacinto, el chungquillo, las varas de San José, todo esto forma una misma familia. Pertenece a los lirios. Por la noche y las mañanas dan un olor muy fino y fuerte. Tiene cabeza y varita como la justicia. La gratitud Debemos a todos nuestros benefactores gratitud. Esta virtud es una buena disposición de ánimo que nos mueve a dar muestras de agradecido y de reconocimiento a todos aquellos de quienes no recibimos un favor. Debemos retuz a Dios, a su Santísima Madre, a nuestros padres, a nuestros maestros y a todos los demás que nos favorecen en lo espiritual inmaterial. La gratitud en María en varias circunstancias de María gracias a Dios en nombre nuestro de un modo muy especial y eficaz sintió en sus entrañas purísimas a Dios redentor y vio en la encarnación el mundo redimido cuando le vio nacido y cuando al pie de la cruz vio acabada la obra de la redención. Y en nombre propio, por su inmaculada concepción y por su elección por Madre de Dios. Fue agradecida a sus padres, a sus maestros y sacerdotes en el templo, y a San José mientras vivió con él. La Flor a María ¿Piensas en los beneficios que estás continuamente recibiendo de Dios? ¿Los conoces? los meditas Dios te ha creado y te ha remitido te ofrece su amor su gracia y los dones del espíritu santo te promete la gloria te da la vida la respiración y el movimiento y cuanto tienes de bueno por estos favores qué le dices le bendices le das gracias y te presentas agradecido si con Dios eres ingrato Un ingrato merece ser retenen los favores Mira bien cómo está en tu alma esta virtud plántala trasplántala o riégala cultívala jalá y al recogerla y presentarla a María le dirás Presentación de la flor a María Oh reina de los cielos yo os ofrezco el jacinto recibir la flor que me pedís Yo propongo, yo me obligo, yo me resuelvo a ser agradecido a Dios y a vos. A Dios por los beneficios de la creación, de la redención y de la vocación y demás que recibo cada día. Y a vos por haberos indignado tomarme por hijo vuestro. Aceptad estos mis propósitos y haced que sean eficaces. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagese tu voluntad como en el cielo y así en la tierra el pan nuestro de cada día danosle hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación sino líbranos del mal amén Dios te salve, María, primogénita de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Señora del mundo, llena eres de gracia, el Señor es contigo,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 Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor, Dios Hijo, porque haciendo uso de vuestro infinito saber, tanto adornasteis a vuestra amada madre, la purísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hagas de tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdón a nuestras deudas, como también nosotros perdónamos a nuestros tutores, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. Amén. Dios es salve María, bella como la aurora,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 Amén. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios, Espíritu Santo, por que haciendo uso de vuestro infinito amor, tanto agraciasteis a vuestra amante esposa, la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros dudores, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, sola e inmaculada, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús Jesús.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 de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Onipotente y semipeterno Dios, que por obra del Espíritu Santo preparasteis el cuerpo y el alma de la gloriosa siempre Virgen María, para que llegase a ser madre y digna habitación de vuestro Hijo, concedenos que por entretención de la misma con cuya memoria nos gozamos, seamos libres de los inminentes males y de los inminentes males y no caigamos en la muerte eterna. Por el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el divino auxilio permanezca siempre con nosotros. Amén. Litanias Laurentanas arka <speaking in Spanish> oa to your heart. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la viramentada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y de la vida de la vida y disfrutemos de la eterna alegría porque Jesucristo nuestro Señor amén